Buenas tardes, Alicia, y buenas tardes para toda la gente de Radio La Barría. Sí, en una, en una, una jornada triste para, para todo el pueblo argentino, eh, con una noticia impactante que tuvimos esta mañana, la mañana que planteábamos iba a ser de, de, de censo, de, de una jornada diferente, la noticia de la muerte de... de Néstor Kirchner ha cambiado totalmente el panorama. Y por supuesto que estamos golpeados, impactados eh, por una noticia tan traumática. Y, y por supuesto que lo que valoramos aún en, en esto que, que es, son las primeras horas donde uno está golpeado por, por, por, por la novedad, más allá del, de que después podamos hacer reflexiones de otro tipo, lo que hoy me genera esta, esta, esta, esta situación es, es, es el dolor de haber perdido los argentinos a una persona que ha sido, y seguirá siendo, uno de, las, de los luchadores más fuertes eh, por sus ideales que ha tenido la Argentina moderna. Una persona que, que, que, que signó la realidad eh, política y social de nuestro país en los últimos 10 años y que seguramente va a ser un ejemplo de lucha, de, de tesón, más allá de que uno pueda o no compartir... Uh, su, su, su, su, su, sus ideas o su derrotero o su, su traza, pero sí lo que tenemos seguramente es la posibilidad de, de estar todos convencidos que es una de las personas con ideales más fuertes y que nos dé un ejemplo de lucha y de tesón a todos los argentinos. Intendente, usted eh, tuvo ocasión justamente de entrevistarse hace pocos días con él en una reunión de intendentes en General la Madrid, ¿esto es así? Así es. ¿sí? Bien, y de ese encuentro, digamos que que le queda eh, desde lo personal y desde lo político. Desde desde lo personal vimos a, a un compañero que estaba eh, en, en, en términos de su salud creo que, que debilitado. Si comentamos con algunos de, de los que estuvimos en la reunión que lo vimos es cierto muy pálidos. Sin esa llama potente que, que emitía su personalidad en otras ocasiones, cuando cuando teníamos reuniones de carácter político, vimos que Quisne estaba, eh, cierto, es decir muy pálido, muy apagado. Notamos eso en, en su en su presencia. Este, ¿y, qué, ¿Y qué nos queda? Yo, yo prefiero quedarme por ahí con imágenes de Quisne que conocimos en otro momento, en momentos donde la lucha era encarnizado donde donde Kirchner que tenía ya allá cierto de dónde nos paremos como como como como valoración del hecho político es decir cuando estaba el tema del del debate del campo en pleno en pleno auge veíamos una persona que en circunstancias difíciles tenía una convicción y una certeza y una determinación que contagiaba de manera permanente a los que se sentaban con él eh, eso cuando cuando hablabas de política pero Eh, luego de, de terminar el tema político aparecía una persona sumamente permeable, accesible afable eh, Kirchner la verdad que me sorprendió porque no lo conocía antes eh, tenía un costado humano luego de terminar de hablar de política realmente mm, que se, muy yo, muy cálido para para un intendente como yo de una ciudad pequeña del interior del país, llegar a Olivos por primera vez eh, que Y encontrarme luego del debate político a una persona que con, con la confianza de un amigo te mostraba las instalaciones de, de la Quinta de Olivos y, y, y, y se acercaba a la, a la persona del intendente y no al intendente como político, me, me sorprendió realmente mucho en Kirchner. Sobre todo porque no soy un intendente pingüino, yo soy un intendente peronista que asumió como propio el proyecto de Kirchner. Pero que, pero que siempre lo dijimos desde el peronismo de la PRI, nosotros no éramos pingüinos incondicionales, nosotros apoyamos de manera totalmente franca y con la total convicción el proyecto que planteó el presidente Kirchner y que continúa la presidenta Cristina Fernández. Y eso creo que le da un valor distinto. Sin ser pingüinos, eh, nosotros seguimos siendo unos... fuertes apostadores a, a, a la realidad de este proyecto y vamos a seguir inmenso. eh Intendente Fischer, eh, justamente lo de la Madrid hasta en el discurso, apareció un discurso diferente de Kirchner. Sí, yo creo que él ya había eh, cierto visto que la Argentina eh, tiene eh, una, una posibilidad muy importante y que eh, Los momentos de confrontación de que, que, que los grandes medios le adjudicaron, sobre todo a Néstor Kirchner como principal responsable, eh, habían terminado. Yo creo que la confrontación que, que, que, que, que vivió la Argentina, y que seguramente vive porque somos, somos un pueblo eh, álgido en, en, en la forma de, de, de discutir los temas más importantes, ¿cierto?, Que, que ha tenido en la Argentina por los intereses que, que las convicciones y el gobierno de Néstor y de Cristina eh, han, han, han, han, han tocado, ¿cierto?, los intereses que se han afectado. Eh, pero eh, me, me pareció percibir, sobre todo en ese discurso y en algunos anteriores eh, y algunos posterior también, está, ¿cierto?, esto que vos planteás, un, un enfoque... De, de mayor permeabilidad a pensamientos distintos y también un, un punto de vista más, más amplio y conciliador que, que le habíamos visto en otros momentos. Eh, bien, eh, ¿cómo ve usted, eh, Intendente, porque hablábamos con otros jefes comunales y dicen seguiremos apoyando fuertemente a la Presidenta y, y no dejan de reconocer cierta preocupación, ¿usted cómo ve hacia adelante? Por supuesto que la, que, que la salida del escenario de una persona que sin lugar a dudas es el protagonista que ha tenido más importante la política nacional, la, la desaparición traumática, violenta, inesperada, causa una preocupación. Pero lo que sí tengo es la convicción de que la Presidenta, más allá del dolor, que le, seguramente es, es inconmensurable que debe, debe tener una persona que, que pierde a su compañera toda la vida, más más más su, su su principal compañero de militancia más aún también creo su principal asesor de gobierno este creo que, que que tiene la fortaleza la interés la determinación la capacidad para para seguir con un rumbo como el que tiene trazado para los argentinos la presidenta Cristina Fernández es una mujer a mi juicio con con la capacidad para sobreponerse a este duro golpe y poder seguir teniendo las, rentas, las riendas de la, de la política nacional. Seguramente va a haber un cambio en esto, porque es decir, estas situaciones provocan cambios. Eh, pero, pero tengo la convicción de que aún sabiendo que tenemos todos que apoyarla, sobre todo más en este momento, luego tendrá la Presidenta la, la, la capacidad y la interés para seguir conduciendo los destinos del país como lo ha hecho hasta ahora. Eh, Intendente, de puertas adentro en su municipio, seguramente usted como en otros distritos ha establecido un duelo y preguntarle si va a participar de algunas de las ceremonias para con el ex presidente Kirchner y presidente del PJ. Sí, por supuesto, esta mañana hicimos en, en el Máster Principal de la Ría la mandera Media asta, eh, emitimos un decreto de, de duelo por tres días y además vamos también a unirnos a la... Al tipo de, a, a lo que el gobierno nacional disponga en este sentido y por supuesto, no sé si será esta tarde o, o mañana según como vayan evolucionando los acontecimientos estaremos acompañando todas eh, las actividades que se desarrollen seguramente en Capital Federal. Intendente, le agradecemos muchísimo este tiempo para Radio La barría ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas tardes.